A bueno, eh, gracias a ustedes, muchas gracias por su presencia. El mundo e a t á regalado en el año, el... el... justamente、eh, con buenas noticias, ¿no?、Eh, el hecho de que estuvimos trabajando tanto el 24 como el 31 con、eh, todo lo que fueron las fiestas,、eh, la verdad que está desarrollado con la cualidad.、Eh, digamos, lo que s e n t á b a m o s precisamente nosotros era justamente a. Disminuir lo que es la seguridad vial.、Eh, y bueno, podemos、eh, ¿Sí? decir hoy que, bueno, gracias al, al trabajo que han hecho los inspectores l o n el de la p o l i c i a l y también d i g a m otras s o f u e r z a s que han participado,、eh, se ha logrado digamos,、eh, justamente p r o d u c i r eso. t Y bueno,、eh, todo transcurrió、eh, en nuestra ciudad, en diferentes lugares, p r i n c i p a l m e n t e en lo que es el sector f o r r e、eh, i r a con el sector de la p o t ¿sí? a n e r a con los bailables. e t Así que bueno, todo se desarrolló como normalidad, como, como, como digo. Y, y bueno,、eh, de los operativos arrojó durante el fin de semana que hemos tenido nueve vehículos、eh, ¿sí? ¿Sí? eh. eh, detenidos. Los nueve estos fueron para la dipolemia, nada más, y el resto fue por falta de documentación.、Eh, y bueno destacar q d i g a m o s fueron a l s cientos que se hicieron y únicamente tuvimos a r e t e n o c e r Que、eh, eh, bueno, eh, para nosotros es、eh, una demostración que hace el vecino en cuanto al hecho de、eh, cuidarse y cuidar al resto de los compañeros, amigos, familiares que van dentro del v e c u l o La mayoría de los casos iban, digamos, con lectores destinados. Y es、sí. algo que nosotros s e m en e a r t i d o justamente en、eh, creer la responsabilidad de la persona que conduce y estar en un estado. Entonces ha sido una, una noche positiva en todo sentido, los s digamos, de, de festejo. Sí, s la verdad que sí,、eh, a nosotros nos d e s a de ser t r a n u i l i d a d digamos, que、eh, bien la gente se divirtió,、eh, no hemos t e n i d o que l a m e n t a r gente importante, ¿sí? eh, no, no tenemos conocimiento, digamos, de bien, i estos viales de, de importancia.、Eh, así que bueno, la verdad que para resaltar, digamos,、eh, la responsabilidad que va teniendo la ciudadanía al momento que nos. Salimos trabajando desde el lanzamiento de la temporada, que hizo n descendente, hace un par de semanas atrás.、Eh, se desarrolló durante el fin de semana todo lo que es el acceso al b a n q u e del cóndor y también el acceso a g i e r m o con la respiración. Y bueno, podemos decir l es que también tuvimos eh, eh, días normales de trabajo,、eh, donde, bueno, se le h i c i e o s justamente, imaginaba、eh, trabajando en los peces del retorno,、eh, de l que eran las calles ahí. Bien.、Eh, Lo que tiene que ver con el camino de, entre Viezma y el balneario El Cóndor,、eh, ¿se trabaja en conjunto con provincia? ¿Solamente provincia va a estar a cargo? Sí, digamos,、eh, es un territorio en donde, digamos, es de aplicación de provincia.、Sí. ¿eh? Nosotros no tenemos previsión, pero sí,、eh, acompañamos y tuvimos algunas experiencias, por ejemplo, de conducir entre l a franjas、eh, de kilometraje entre 70 y 80 kilómetros. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que haya que tener en cuenta para disfrutar de recomendación para los vecinos, las vecinas de, de nuestra ciudad? Sí, en principio、eh, debemos recordar que estamos en pandemia, ojalá, digamos, pasemos buscando por ahí el canal ya de esto, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso,、eh, está en este momento、eh, una extensión de las torbas p a r a t o d t s x i c a s de licencias de conducir justamente. Que va desde el primero de enero del 2022 al 31 de marzo del 2022, eso está vigente, se tiene que acercar el vecino con、eh, su licencia de conducir, pedirla、eh, y se lleva en mano, digamos, justamente, esta、eh, de o c u m n 8 a 15. Una duda que llega aquí, que tiene que ver con el estacionamiento medido d pago. ¿El control va a seguir、eh, igual durante todo enero? Sí, digamos e、eh, justamente lo que dice el, el, el vivo de las instituciones、sí, transcurre durante todo el año. d e a más. En el mismo, horario? ¿no? El mismo el horario. tanto de mañana como de tarde. Listo. Y, pues, Muchas gracias.